Merino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 Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de Diputados con la pistola y vemos cómo, cómo... Cuidado, la policía, la policía. ¡Azuelo! ¡Azuelo a todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan Esto es un golpe de Estado clásico. Y esto, un golpe de Estado a lo democrático. Este cambio de gobierno ha generado en Italia es un halo de confianza. Gusta a los mercados, gusta a los italianos y en ese sentido pues podría tomar nuevas medidas que hagan pues, que esa deuda que está disparada en Italia se controle y que de nuevo empiecen a crecer. Buenas tardes, estás escuchando Radio Hela, www.radiohela.org. Hoy es viernes 2 de marzo de 2012 y este comienza ahora, es Latido de Libertad. Un latido de libertad en el que estamos de en pleno aniversario, 10 añitos en la sonda, lo celebraremos el próximo fin de semana, el sábado 10 de marzo, con una jornada de todo el día en el Centro Social Ocupado de Casablanca, pero vamos a hablar mejor del aquí de la hora Hoy tendremos dos entrevistas, dos entrevistas en directo de que entrarán por teléfono. Una será una entrevista a gente del colectivo editor de la revista libertaria vasca, E15 tu tema. Aprovecharemos para que nos hablen también de cómo se recuerda allí en Euskadi y los hechos del 3 de marzo del 76 de Victoria Gasteiz. De algo de lo que hemos hablado muchas veces en este programa. Nos hablarán ahora desde allí, desde País Vasco, de cómo, cómo conmemoran estos hechos. Bueno, estaremos también en directo con el encierro que está habiendo este fin de semana en la comunidad terapéutica El Batán en Tiempozuelos, comunidad terapéutica para drogodependientes que han cerrado en, con tantos, tantos recortes, tanta tijera que le gusta tanto a estos que nos gobiernan, pues hablaremos con la gente que está en este encierro, un encierro que servirá para que mañana unas jornadas durante todo el día sobre sobre drogodependencia, después no lo contarán a más o menos a las 8 de la tarde Y hablaremos de más cositas, de ¿vale? manifestaciones de estudiantes y currelas que ha habido estas semanas. Hablaremos también de la consulta popular que hay el domingo por el agua siga siendo pública en la Comunidad de Madrid. Y hablaremos de más más convocatorias y más historias en esta nuestra ciudad de Madrid. Así que nada, desde ahora hasta las 9 de la noche, aprox, aquí en Radio Hela, La Pío Libertad. ¡Arrancamos! <risa> Regresé como una bala Convierto al rap de bling bling en colegialas Con la limo alquilada, joder, eres muy feo Haciendo el primo con babas que no te quieren, solo fingen deseo ganas de fogueo, bolsas de hielo, vas de camello Y lo único que vendiste fue tu culo en un sello A parte de carros bellos de mi clase, tuyo carnal Imitando a 50 cent, esa intelectual Ahora se lleva a ir malote a ostentar ser propietario Del se muere, sabes como a golpe de talonario Trepas, mercenarios, en el escenario estás perdido Y como pasan de ti, recurres al clásico vida ruido, perdidas la culpa sonido es Soy perro que ladra, a veces se me va la boca como la forra a los mozos de escuadra Convertí rimas en lemas, tus obras en radio trello en las manis antisistemas Y que entrena, instruyete, muestra tus cartas, que se trata de talento, no de parcas A de marca, ven, sube la barca y rema, ven, pilla, toma el teorema Bragas, caso de las seductoras, voces de sirena Ginebra y labia, fuga, cidilio, escupo, dolor y rabia como el poeta en el exilio Pardillo, puedes matarte a pajas Como hace pesas, conocerse el atentado De barajas, ya son rebajas Semana de en el cortijo, llevas 9 Perdón, Nike, no es de rapero, es de fijo pijo pasa? ¿Que no cuentan las víctimas del sur? vivas las y que me jodan En Gris Betancourt regresé como la nave Enterprise Con la visión de practicar una ablación a Condolins Arise Marines nunca más, es el verdadero jefe Y dispetróleo, mi Repsol y P.E.F. Invisibles billetes, son los más media la toxina Cuesta más un litro de leche que un litro de gasolina Todos son sobres y primas, tráfico de influencias El trabajador, un esclavo al borde de la subsistencia De la corporativa sin fin, usureros sin muy apropiado apellido para un banquero Incendiar el cajero dentro, ese que suple con marcas y estética su falta de talento, jodan al ayuntamiento, cariño hazmelo muy lento, que este mundo me ha embrutecido y ya no lo siento, quiero que me sientas dentro, quiero estar siempre contento, que Pablo se quite la venda y venga el quiero Medicamentos gratis para África Aduncimiento de Nike, botines en todas sus fábricas Lunáticas, tendencias, la fuente de ocio, la tele Negocios denigrantes como la pasarela, cibeles Llega, lápiz y papeles, paliques y silencia. La barbera es un gacique y su cortico es Valencia Siempre nos quedará París, otra vez Sam Cócala, quiero una pita con Sofía No más ha pagado sino Cópola Marco de época, clásico como el Shinobi Ya raseaba cuando tú escuchabas baladas de Bon Jovi Este es mi hobby Regresé, se dispararon las alarmas En se hacen cruces, en las FAES se empuñan las armas Armas Come on. It's like this, check it I, No hay valor Christian Dios Come on Respecta Ya ha ya, ya hasta está... Eso de leer libros eh, Mejor que... Mejor que os lo cuente De Niro ¿Y mi dinero? Lo he devuelto ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero No era dinero limpio No quiero que toques ese dinero No quiero era que vuelvas dinero. a acercarte a ese hombre Papá, por te favor Te digo que no te acerques a él Papá, escúchame No me has oído No vuelvas a acercarte a él Soni tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Soni, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, no, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Soni no le quieren, le tienen miedo, es muy distinto. Bueno, continuamos aquí en la Tierra Libertad. Aquí somos los obreros tipos duros, que vamos a estar pues comentando unos Hoy. cuantos unos cuantos temitas y separemos si voy a ir hablando pues eso de esas manis de tipos duros que hubo el pasado miércoles 29 de febrero un poco en todo el estado estaban convocadas pues huelgas, manifestaciones de estudiantes, un poco por todos los recortes, en solidaridad con las barrabasadas que ha habido ...que ha habido en Valencia, unas manifestaciones y huelgas de estudiantes que hubo en, en todo el Estado... ...con mayor o menor o menos seguimiento, eh, como siempre colgándose la medalla al sindicato de estudiantes... ...al que curiosamente en un texto del, del ABC, que ya todos sabemos que ABC tiene línea directa con, con la policía... ...muchas veces parece que escribe directamente el señor agente los artículos en los que hablan de movimientos sociales y políticos... Ponían al sindicato de estudiantes algo así como una, una jarra y madrileño, ¿sabes? Por cómo por cómo hablaban de ellos. O sea que esto ya la criminalizan a saco incluso a lo que tienen totalmente atadísimo como son esta gente. Pero bueno, de lo que más se ha hablado en los, en los más media de las... Está, está abierto el micro. Si ah, sí. vale. Comenta lo que quieras. No, que ya que comentabas de tu lado me he, me he acordado de los que he visto yo, del ABC, de La Razón, incluso hasta El País titulares como la llama de Rubalcaba aprende en Barcelona y sí, el, sí, sí, el peso se extiende por las calles de Barcelona. Por allí va este paso, que como te la Rubalcaba si es lo que queremos. Sí, sí, igual el Rubalcaba El sindicato estudiantes es Jarray y, y Rubalcaba es el nuevo Johnny Dígoras. Porque, tal y como lo presenta la prensa derechosa, las cosas parece que son así. Es, no, pero van es a hacer eso intencionalmente, a reducirlo todo a la dicotomía PP-PSOE y a la sí. falsa bipolaridad. No, nada, es está está claro, va. y todos sabemos que el PSOE El PSOE también entra un poco partidos. al juego de azucar sí. la calle un poco cuando le conviene de ahí que viene la derecha. la de brutalidad policial y todos vimos las imágenes en agosto. La brutalidad policial. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora parece que no han un plato Eh, sí, ahora ahora va ahora saca su cara izquierdista cuando ah, este, este ahora, tipo pues ya, ha sido responsable ya de Ya ha cambiado tantas. la americana por otra vez el jersey. Sí. <ríe> sí, ya vuelve a ser un tipo afable, ya la no calle. es ese líder duro que necesitaba Europa, sino es ese papá que todos todos los ciudadanos progresistas queremos. Y sobre esta manía del 29 de febrero, pues eso, habéis comentado las portadas esas de la, la llama cómo han cómo han tirado de la la prende la mecha, cómo los disturbios de Barcelona que tampoco han enciena del otro mundo. Han copado portadas, ya ves tú, dos contenedores cruzados ahí con una llamita de Me fuego, y eso sé. así sido, oh, vamos, eh, oh... Claro, esto ya pasado, antes pasó en Italia, cuando las manifestaciones italianas, y lo mismo, en Londres, en muchos otros. Hubo cuatro actos puntuales, por desgracia, para ese punto de vista, y fueron lo único que salió en toda la prensa internacional. Y, y la nacional, vamos bueno, la nacional sabemos Intencionadísimamente ah, yo, lo, yo Por visto, intención por ejemplo, de acusar al ¿eh? PSOE En el New York Times, en el Washington Post También comentaban En lo, el, el New York Times fue reportada y, y, sí. y en el mismo palo que, que, que indignaba la prensa derechosa Porque, claro, qué imagen de España está dando En el New York <risas> Times Que el turismo se iba a resentir Y supongo que también le rebota la prueba de riesgo. Está claro, vamos. Posiblemente ten... los puntos por los disturbios. Eso es como cuando Rajoy dijo que, por favor, la gente fuera responsable al manifestarse que se llama la imagen de España. Cojones, sí, sí, pues no, sí, no esa, de razones para... Venía en esa línea, sí. Yo creo que <risa> hombre, España da mala imagen por otras cuestiones. Uh -huh. No porque la gente está en la calle reivindicando sus derechos. Y además, de verdad. hay no, otro de los temas curiosos que dieron estas historias, en Barcelona, precisamente, una de las acciones que me parecen más interesantes y más potentes es que un grupo de estudiantes fueron y entraron en uno de los estudios de la cadena ser y los tomaron para poder leer sus reivindicaciones y leer un comunicado que a mí me parece una, un poco un avance una escalada un poquito en el tipo de acciones directas porque es algo que se va mucho sin, sin hacer en este español no es ni mucho menos algo habitual este tipo este tipo de cuestiones Y como todo el mundo hemos visto ya el, bar... el 23F y no se ha hecho más ¿no? tomar, unos... tomar medios de comunicación Sí, la verdad que por parte de movimientos sociales En la democracia Entre poco y nada, digamos Pero si sí era algo muy habitual en, en Grecia Es algo que se iba haciendo Mucho sí. antes de todos estos estallidos todos los anteriores ya se, era algo relativamente en habitual los países latinoamericanos también Presentado. Sí, porque eso, es ser conscientes del sí. papel que tienen los medios de comunicación y dices, como si te lo mando pacíficamente, bueno, que, esto, que no dejas de ser una acción pacífica también, si te lo mando por tu manera de hacer las cosas, vas a pasar de nosotros y vas a contar tu historia, pues venimos nosotros y, y lo hacemos aquí directamente sin intermedias, aprovechándonos de tu, de tu cobertura, yo creo eso es otro modo de contrainformar, ¿no? Aprovecharse de la infraestructura de los de los mass media a identificarlos ya como parte del problema directamente, creo yo. son el enemigo, los llevamos sí. demostrando muchos años y Sí, y cada cual está en su papel. Si lo bueno de esto es parte de es parte del problema, es parte del sistema. Es una pata más, pues como cumple, cumple una papel. pata muy importante, como sí. creo sí, sí. que la, la policía, sistema. el sistema judicial, la, los partes políticos, los sindicatos de concertación. Pues de comunicación bueno, más. Yo creo que puede haber un escándalo político para pero, pero tal, tal vez, el día que la prensa diga algo, se ponga en serio a criticar al poder, poder, tal vez cumple redondo. el papel de la iglesia, motar desmundanía en el, en la Edad Media, adoctrinar a la población y Sí, sí, sí y vamos, si luego, las verdades oficiales. Y lo tienen muy claro y cada uno está tratando fabricar, poco, el, fabricar lo... enemigos, fabricar uh -huh. amigos. El eh. enemigo, ya lo dijo el jefe policía Valencia, somos el un enemigo. El papel muy similar al de Texto, bueno, más periodológico, uh -huh. en todo caso. Más temas que hubo el 29 de febrero aquí en Madrid, por la mañana fueron los estudiantes los que salieron a la calle y por la tarde los trabajadores en Madrid. Hubo dos movilizaciones casi a la misma hora de toque en principio en principio similar, pero no a, sí. pero la verdad, a la verdad es muy muy diferente. En sol convocaban los sindicatos oficiales contra la reforma laboral y a la misma hora la Asamblea de Vallecas fue la Guardia General les convocaba una manifestación para pues, iba a recorrer la arteria principal del Del barrio, pues, exigiendo ya, por lo que tienen que ir planteándose, que es ridículo, sí, no, de que no lo hayan de hecho general. ya. Una huelga, una huelga no general. planteada ya? Yo no. Entendí que para el día 29 de marzo. Se para el 29 están de marzo... Están estudiándolo yo creo que están viendo la respuesta que tienen en la calle. Había que... había Yo he visto que... Están estudiando... Están viendo. El 11 de marzo, que luego ya vi el artículo... No, no de, el de marzo donde Los sindicatos sí, sí. se ríen de las víctimas. En realidad es una, es una, <ríe> es una <ríe> manifestación, una manifestación, porque es domingo. Yo creo que están probando Pero un poco la fuerza que tienen en la calle tienen y tan, para y, si y también ojo, la fe, la fecha que han dicho los colegas son muy espabilas. la fecha que proponen es la que ya habían propuesto los sindicatos sí. nacionalistas en sí. en Escalerria, en Cataluña, en Galicia, sí. los distintos centrales nacionalistas habían habían como que ya huelgas en sus territorios, estos van un poco. Sí. A ver resulta curioso que se haga al revés, al revés de lo que suele claro. ser habitual, las centrales sindicales más pequeñas suelen secundar o no, las huelgas que convocan los amarillos pero aquí ha sido exactamente al revés no deja de ser sí, la particularidad, de ser curioso de, son tiempos de curiosos de mapas sindicales españoles ¿no? sí, sí, sí sí vamos porque es bastante particular es bastante ejemplo, particular las, las centrales que en Madrid convocarían la huelga sin dudarlo no tienen la representatividad suficiente por la gracia uh -huh. como para hacerlo Y bueno, ¿nos puedes comentar un poquillo de cómo fue la manifestación esta de por la abuela general de Vallecas? Sí, pues bueno, Porque, bueno, de participantes... Debimos acudir la cifra... entre las 2.000 o 3.000 personas y, y a mí lo que me llamó la atención fue sobre todo el impresionante dispositivo policial, que uh -huh. bueno, era absolutamente proporcionado para lo que era la manifestación en sí. Sí, no sé eh... qué se esperarían... Pues había... Porque, no, la mediental, hacerte ver de los raros, tú no te acerques a esto... ¿tú? ...delante y detrás y luego también en cada, en cada boca calle de la albufera... ...pues un un coche policial con, con una adaptación... Uh -huh. ...como para evitar que saliera por algún lado, ¿no? Y luego pues al llegar a la, a la Junta de Distrito... ...pues hubo una lectura de comunicados... ...y dos compañeros, leyeron un comunicado, un compañero y una compañera... ...y nada más terminar pues la policía instó a que la gente abandonara... dio por terminada la manifestación y e instó la gente a que abandonara la calzada... Y todo a la cena. Vamos, no dieron ni, ni dos minutos. Uh -huh. Un poco de, venga, hacer vuestros folclores, pero no generéis problemas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Enseguida desconvocado. Uh -huh. Y luego, uh -huh. bueno, pues llamó la atención, además, eso, el, el hecho de que solo cortaron un sentido y al llegar, ya te digo, a la Junta, pues todo el mundo la pusieron hacia el lado de, de su vida, que es el más próximo al Ayuntamiento, y al terminar, pues, instaron a desalojar, el, a desalojar la calzada de inmediato. Ajá. Uh -huh que bueno, es un poco lamente últimamente las manifestaciones, ¿no? Sí, de Se ve una mayor agresiva policial y un mayor un mayor control. Mm, no sé. Supongo que ha tenido que ver el cambio de gobierno, pero en todo caso ya hace es que en general, tampoco sí. Tampoco es que los tiempos anteriores fueran idílicos, porque, bueno, todos recordamos lo que sucede en, en agosto Mari, pero sí que es verdad que hay un mayor un mayor control y un mayor Sí. Major, autor, autor, autoritarismo, sea, sí, sí, más más una actitud claro, no un solo autoritario. No tienes para cualquier cosa el domingo sin más, sí. ya vimos un impresionante partido sí, por inferiores sí, sí. mallecas. Sí. Sí, fútbol. Sí, además es que con la particularidad de que estaban con el material antidisturbios, estaba a crecer. patrullando sí. el barrio con los 3 de, horas de... antes del encuentro, o sea, uh -huh. sí, sí. Tomando el metro y tomando bastante tonto el barrio tomado por la policía. sobre estado estaba ese Bueno, me parece, ponemos un, un temita y pasamos a hablar de, de algo que no tomamos nunca en este programa. ¡Agua! La Era de la Manipulación, David corpus continúas escuchando Radio ELA, Latido de Libertad. Y nada, ahora vamos a hablar de otra convocatoria interesante que hay para este domingo 4 de marzo. Hay una consulta social sobre la privatización del canal de Isabel II. La montan diversas diversas diversas asambleas de, del 15M de, de Madrid que sacan a la palestra un tema muy importante del que los más media, esos manipuladores a los que se referían en la canción anterior... Pues están hablando muy muy por encima y muy vendiendo la versión oficial de que si privatizas el... Si, si vendes, ellos no utilizan la palabra privatización, si se reparte el accionariado de del canal Isabel segunda de esta empresa pública, entonces sí puede ser de todos porque todo el mundo tiene oportunidad de comprar, de comprar su parte. Eso es algo que dijo en su día Esperanza Aguirre y es de lo poquito que se ha hablado de este tema. Bueno, este domingo 4 de marzo se va a realizar una consulta popular en la Comunidad de Madrid acerca de este tema, Y la idea es van a poner unas urnas en diversos en diversos puntos de esos puntos de Madrid estas asambleas con la pregunta ¿Está de acuerdo con que el canal Isla en segunda siga siendo 100% público? Sí o no. la pregunta sencillita, y habrá que ver un poco un poco cómo sale el tema. No sé cómo veis vosotros esta esta historia, creo bueno, la la consulta deja ser algo más simbólico, yo ya me sé cómo se lo va a pasar Esperanza Aguirre. Lo no tenemos más que claro. Pero bueno, tiene su tema, tú pensiste, su historia positiva sacar este tipo de historias, ¿no? Hombre, a mí me parece preocupante que se especule con un bien de empleo necesidad como el agua. Ya ha habido ciudades como Barcelona donde se ha privatizado hace tiempo y la gestión deja que sea deja que, deja que des, de, que desear y además, claro, el precio pues ha carecido. Como sucede con todos y cada uno de los servicios públicos y de empleo necesidad que se privatizan. Al final, la luz, o, o el teléfono, o el gas, o cualquier otro. Dado que el aire de Madrid es una puta mierda. Sí, eso, eso no pueden venderlo, ¿no? Si pues no pueden venderlo, sí. pues venden el agua. Y el agua, además, es buena. Claro. Es una cosa buena que tenemos. Que ¿Te grupo, una empresa pública bien gestionada, que da un beneficios de la hostia, que, que no es cara para el usuario porque no es abusivo van a van a cepillarse y claro, es que a mí lo que me toca el hueso es el argumento ese de uh -huh. así sí puede ser de todos. Hostia. Si Llegadas el punto de que querer privatizar loterías del Estado, que eso es una puta fábrica de dinero. Ya claro. está claro que no es para que de Todos más... de privatizar. Sí, sí, no Por va. Hay nada de beneficios este año. Otra que esto también. <risa> otra ahí que, ahí. otra que privatizas, ¿no? Si hacemos uh -huh. que las si ya se había estudiado empezar a privatizar la banca, uh -huh. la banca pública que iba de iba relativamente bien, no es que fueran los megabancos superpotentes, ¿eh? pero daban beneficios, trataban bien al cliente, rateaban, rateaban entre los trabajadores. Sí que funcionaba ya cuando la sí, sí. se dieron conglomerado de de banquitos, pequeños, pero vamos que pero sí que bueno. funcionaban, funcionaban bien. En su y momento, en fin, momento eran bacodepotente. ¿Hace claro. o sea, cojorante cómo se ha privatizado todo lo que todo lo que da beneficios y todo lo que funciona bien y todas las empresas deficitarias? Eso sí que toca, sí que toca pagarlo entre todos. Sí, nada, se puede se puede ver qué urnas dónde van a haber urnas aquí en en los diversos puntos de la Comunidad de Madrid, en la página web www.porelagua.es Ahí se podrá ver cuál es la urna más cercana Así que si os apetece expresar vuestra opinión sobre sobre si queréis que se privatice el canal Isabel II o no pues las asambleas del 15M han sacado esta convocatoria. O sea, Deberían de... sacarlo a los poderes públicos, pero... Tienen la prueba asociaciones de vecinos, también no. creo Sí, vamos, esto es un tema que no solo se ha movido el 15M sino que se ha movido. Hay gente se va moviendo desde antes, de que empezaron a sonar los primeros tambores de guerra contra este cuando está bien de primera necesidad, pero pero está un poco en las catacumbas de los medios de, de información, a ver si con este tema al menos sale un poquillo sale un poquillo fuera, ¿no? Bueno, hablamos bueno, un tema que que sale en un CD que habla precisamente de eso, de, de agua, de cómo con la disculpa el agua se ha especulado, todo lo que se ha podido ser. Un disco que sacaron gente de Zaragoza que se llama Cuando el Ebro suena disidencia lleva, se sacó con motivo de la Expo aquel Aquella vergüenza especulatoria que fue la Expo 2008 de Zaragoza, que además... Un gran, gran bluff. Sí, un gran bluff y fue con la disculpa del agua. Como en Zaragoza hubo tantas movilizaciones tan grandes en defensa de, del agua, contra el trasvase, que si en defensa de su tierra y su modo de vida, la disculpa oficial fue eso, hacer una gran Expo especulando de la hostia, cepillándose el río, con la disculpa de que era claro. la Expo del agua. Y para eso, pues, gente de la contracultura de la capital maña se marcó un discafe impresionante, un recopilatorio, un triple recopilatorio de muchos estilos y la cantidad de frases frases no te desgeceron ahí. y la de gente que se forró, bueno, un la gente que Un punto, yo voy bastante, Sevilla, si no a basarme a hacer algo por motivos laborales y es impresionante porque la una estación de tren mastodóntica. Ya te digo, te pierdes, ¿eh? yo me pierdo siempre con para el volumen de viajeros y el volumen de, de trenes. Un puente incluso que está cerrado. Un puente con puertas Un teleférico cubierto. solo se usa un mes al año Porque el pega el fierzo Ha habido gente esa se ha forrado Y con la disculpa, eso, y... con la disculpa de, de algo que todo el mundo está de acuerdo El agua, de el agua increíble. es algo bueno Pues venga, la expo del agua Y se han forrado como cabrones Pues, pues sacaron este CD con mogollón de estilos Gente, incluso grupos comerciales Se dieron... Quitaron la licencia comercial que tenían sus canciones para, para poder salir en el CD para que está editado bajo una licencia libre Y bueno, vamos a poner el tema que más me mola de todo el recopilatorio, que es de un grupo de un grupo de rap que se llaman Huellas de Barro Así que vamos, vamos con ello y vamos a ir entrando ya con las entrevistas en directo Aki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 te no piensas igual eres un radical se llama opinar ¿dónde está el mal madre muy bien el mal si es por el capital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 Todos compañeros, sí, pero el arriba y tú abajo No haré de escurro mi vida Unas horas para sostenerme Las demás para mí en el día al día Hay que saber enriquecerse Algunos ahorran verde. verde, la única vía es conocerse No haré de mi vida un curro Mis rimas son lo más real que tú imaginas 100 grados en la instrumental sustenta el beat Más fricas, acapellas molan con beat En fin, puedes presumir de buga o de piba Chunga, pegatina, debajo del disfraz Tu espíritu de plastilina Sin virtud en tu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 Día al trasvase, directo pa'l Cantábrico ahí al mar Sin vergüenzas, es que no lo merece No merecéis el agua que tenéis, maños Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA. Vamos a pasar ya, si la técnica lo permite, y hemos hecho todo bien con los botones, a la primera entrevista de, de la tarde. Vamos a, con, a conectar en directo con la comunidad terapéutica El Batán, en la zona de Cienpozuelos, en la que está viendo un, un encierro debido a su cierre. ¿Si nos escucha, Isa, buenas tardes? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te oigo muy bien. Ahí estamos. La técnica no nos ha fallado. Hay desde aquí un aplauso a la gente del que lleva la técnica ahora en la ELA, que se lo ha currado. Bueno, nos gustaría que nos comentase... Bueno, primero vamos a presentar. Estuviste hace ya unos meses aquí en Radio la comentando cómo está la situación ahora con los centros de atención a, a drogodependientes en la, en la Comunidad de Madrid, de que estaban cerrando muchos centros y efectivamente ha caído, eh, el presidente en el que tú trabajas, el centro del de Batán. y pues Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo para, para protestar por esta situación. Bueno, pues como bien has dicho, no es de hecho nuestro centro es el último gran bastión que ha caído en la Comunidad de Madrid. Era la comunidad terapéutica más grande de la comunidad. Y bueno, pues cerró el día 29 y ha sido bueno pues uno más de tantos y tantos cierres. no Han caído eh, 11 de los 18 pisos que hay en la Comunidad de Madrid. Y, y bueno, además de otros que no han cerrado pero que han quedado en situación precaria. no Entonces este centro en el que yo he trabajado durante un año y medio... Eh, cerró el día 29 el pasado miércoles y bueno pues un grupo de trabajadores y trabajadoras y exusuarios y usuarias pues nos hemos encerrado aquí con el objetivo de mañana hacer unas jornadas pues para bueno sobre todo para visibilizar esto no que, que se haga un poco de eco todo lo que está pasando en el ámbito de las drogodependencias. De tanto de los cierres como de las nuevas políticas que, que quieren llevar a cabo ¿no? desde la agencia antidroga porque sí que es verdad que están abriendo otros pequeños, muy pequeños recursos pero bueno, con una política eh, donde se olvida, no, no se olvida, se deja de lado totalmente lo educativo y se pretende pues medicalizar ¿no? y, y hacer enfermos crónicos a los drogodependientes cuando muchos o casi ninguno lo son sí. ¿Cómo surge la idea de, de hacer el encierro? ¿Cómo os habéis organizado y cómo os habéis puesto de acuerdo también los usuarios y los trabajadores para visibilizar esto? pues eh, bueno La verdad es que, como como bien has dicho, ya estuve por allí comentando es que llevamos unos cuantos meses, desde que sabemos que estos cierres se iban a llevar a cabo, eh, movilizándonos. ¿no? Y creamos un colectivo de afectados por el cierre de la red de, de drogas y bueno pues llevamos como cuatro o cinco meses trabajando en asambleas, convocando manifestaciones y demás. Y bueno, entonces la organización ha sido muy fácil, ¿no? Y además este centro en particular que es el que cerró el 29, pues es así bastante simbólico, ¿no? Dentro de la red de drogas, así que estaba claro que había que hacer algo para pues para que no pasara por alto. Y y bueno, y la relación con los ex usuarios y usuarias pues la verdad es que siempre ha sido muy buena, no con todos, pero con, sí con con gran parte de ellos y por supuesto es que ellos son los principales afectados, ¿no? Así que cómo no iban a participar. Coméntanos ahora la jornada que queréis hacer mañana en, en qué va a consistir Y un poco pues quien esté interesado en asistir qué, qué debe hacer Ah, sí, bueno, pues estaría genial Porque aquí cuantos más seamos, pues mucho mejor eh, Las jornadas empiezan Bueno, a las once y media hemos puesto Para que vaya empezando a venir la gente ...y bueno, pues a las 12 empezamos con un pequeño recorrido por la comunidad... ...porque la verdad es que es un sitio idílico, estamos de mitad del campo... ...tenemos nuestro huerto, tenemos, bueno, es que es un sitio maravilloso realmente... ...así que nos apetece enseñarlo un poco, porque es muy bonito y porque para que se vea, ¿no?... ...dónde hemos trabajado, que realmente es un lujo ocurrir aquí y que es lo que se pierde... ...entonces empezaremos así con un pequeño paseíto por aquí, por la zona y con unas charlas eh bueno, pues sobre los recortes, cómo ha ido cayendo casi todos los recursos y bueno, cómo cómo lo ha ido gestionando la agencia en Hidroga. Tenemos una pausita para café con bollitos todo <ríe> todo casero que llevamos sin parar de cocinar desde hace un par de días. Y bueno, luego continuamos con otras con otra charla donde contaremos con algún experto haciendo el ámbito de las drogadicción. Y bueno, y vamos a proyectar unos vídeos que se han grabado aquí y en, y en otras manifestaciones y demás, exposición de fotos, tenemos como comida popular, que esperemos que haga bueno, porque la verdad es que aquí comida al sol es un lujo, y, y bueno, pues que, que está todo el mundo invitado, la verdad, que cuantos más seamos, como digo, mucho mejor. ¿Y para para ir dónde está exactamente la comunidad? Bueno, pues bueno, claro, un sitio tan bonito, la verdad es que el acceso es un poco complicado, sobre todo si no se tiene coche. ...pero bueno, la estación de Renfe... ...es la de Cien Pozuelos... ...y desde allí que no tenga coche... ...se pone en contacto con nosotros... ...ahora te digo la página web... ...para que quien quiera pueda contactar... ...y si no, en coche es la carretera de Chinchona-Tituncia... ...en el kilómetro 49 y medio... ...realmente tampoco es tan complicado, ¿no?... ...pero bueno, sin coche sí que se dificulta un poco la historia. Uh -huh. Y comentabas un poco cómo se quedaba la, la situación de... de ...los recortes en general de la red de, de drogodependencia... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están, es lo que están haciendo en estos, en estos recortes? ¿Cómo se queda la situación ahora? Bueno, pues la situación ahora, mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro, ¿no?, que es el de es el cierre de esta comunidad terapéutica, y la agencia antidroga dice que ha puesto un nuevo recurso, supuestamente para adaptarse a lo que ellos dicen, que hay un nuevo perfil de usuario, y este este nuevo recurso, que supuestamente sustituye a esta comunidad, consiste en dos plantas de un hospital psiquiátrico, ...de una clínica, no sabemos muy bien de qué tipo... ...donde el prof, eh, los profesionales tienen un perfil claramente médico... no ...hay médicos, psiquiatras, enfermeros... Y, ...y bueno pues trabajador social por supuesto que no hay... ...educadores, no sé si hay uno o dos para para nada... ...en fin, el, la política lo que ellos pretenden... ...o lo que nos da la impresión de que pretenden hacer... ...es esto, no pues medicalizar a, a los usuarios... Y, y obviando por completo o casi por completo pues todo el contexto social que, que en incitó a los casos la la droga conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nuestro punto de vista y desde la experiencia que nos avala, pues es que olvidar este que aspecto socioeducativo, pues creo que es un gravísimo error, ¿no? Que este que esta problemática no se soluciona medicando. Mhm. Y, y eso es lo que pretenden hacer. Ajá. Y imagino que esto solo es una acción más De entre todas las que queréis hacer Para denunciar lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es que, bueno Como te digo Llevamos ya unos cuantos meses eh, Movilizándonos Hemos conseguido alguna cosilla Por fin conseguimos La semana pasada eh, Después de encerrarnos a en la agencia antidroga Una entrevista por fin Con la gerente Que, eh, bueno La verdad es que lo que vamos consiguiendo Sobre todo es visibilidad, ¿no? Que que la gente se vaya enterando cosas. Están movilizando a familias de usuarios Y, y bueno, y los siguientes pasos que vamos a dar pues de momento no los tenemos muy claros porque con esto de la jornada de mañana como que estamos un poco colapsados, pero sí, sí, claro que seguiremos trabajando seguiremos trabajando, claro Pues nada, coméntanos la página web que, que dijiste la que se puede tener más información y sí. cualquier tema que veas que nos hayamos dejado importante que comentar, es el momento Pues mira, la página web es colectivo red drogas colectivo.reddrogas.com Simdo.com, Simdo con J. Es un nombre un poco largo, pero es, yo creo que el colectivo Red Drogas todo junto sale rápidamente. Y ahí está toda la información, está el manifiesto, el encierro, la, el plan para las jornadas de mañana, eh, bueno pues apariciones en los medios y demás. Y, y bueno pues bueno, pues eso, otra vez invitar a todo el mundo que quiera venir. Y, y sí, bueno, pues si se puede volver a contar con vosotros para los siguientes actos que hagamos, que seguro que se diré, pues, la verdad, esa es la intención. Bueno, pues por no, supuesto, todo, ya bueno, sabes. Si, si me dejas, sí que me gustaría preguntar sí. una cosilla, porque, bueno, la agencia droga está contraatacando a nuestras noticias que están en los medios y están diciendo que, bueno, que somos cuatro gatos encerrados por una cuestión laboral, ¿no? Como que somos cuatro parados cabreados, digamos y y bueno, que lo que nos gusta resaltar es que evidentemente somos parados porque nos han dejado en la calle y que duda cabe que eso no es plato de gusto para nadie, pero que nos preocupa mucho más allá, que no es solamente por una cuestión de curro, me he quedado sin el trabajo y me enfado, sino porque es que es que hay mucha gente que necesita que necesita apoyo y también les están dejando en la calle, ¿no? Y que es gente que realmente no tiene dónde ir. Entonces, bueno, que no es solamente un cuido, sino una cuestión social y moral, si me apura Pues nada, pues mucho ánimo, esperemos que las jornadas vayan bien y por supuesto contad con, con este programa y esta emisora para lo que necesitéis. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Nada, un cuidarse, ánimo. Atrévete a pensar De cosas diferentes Apreta los dientes Ponte a caminar Atrévete a buscar Alguna alternativa Sabes que tu vida No es cuadricular a soltar sentimientos que llevas ahí dentro Quieres expresar No dejes que la corriente Te lleve a ser uno más Puedes ser independiente La cabeza es pensar Con tus ideas de consecuente Es más, más fácil razonar Y que no te falle nunca laborar De saldrán picatiz Las que deja el dolor nunca te sientas un perdedor será sueño de aquello de muy poco en el buen sabor de boca de ¿por querer ¿por porque pelea de querer porque de querer de querer porque lucha para a sufrir las consecuencia de esta manera tan insolente de vivir te para te a tener te comente marrones ponen la cara una y otra vez a notar te para te a anoar como me dan velar como las cosillas te van a buscarr Gero egin dira camino, si es distinto a los demás Si como dice una canción entre la mierda navegar Tal tu mejor sonrisa, aun sin de reír Puede ser una manera de seguir Esa plantica triste, la que deja el dolor Pero que pierdas nunca, te sientas un perdedor sueño de aquello, de muy poco tendrán, el buen sabor de boca. Detener, por qué te detener, por qué te lear, detener, detener. Detener, por qué luchar? atrevete a pensar. Continuamos continuamos en Radio Ela, en Latido en este 2 de marzo y continuamos con la segunda entrevista de esta tarde noche. Nos vamos a Oskaidi para hablar con un compañero de la revista Libertaria Ekintza Susana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eh, a ver, cuéntanos primero, para quien no conozca Equincha Susena, qué es ese proyecto, ya ya con bastantes años detrás. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, pues decir que la revista Equincha Susena, que significa acción directa en castellano, pues es una publicación libertaria de periodicidad irregular que nació allá por el 88... ...en Bilbo, en el seno del colectivo anarquista Irán... ...y bueno, los orígenes e influencias... ...habría que situarlos en primer lugar... ...en el agitado y recondiente político, social y cultural... ...de los años 80, en el País Vasco... ¿no? ...donde para aquella época empezaron a florecer... ...una amplia variedad de expresiones... ...como casas ocupadas, grupos antimilitaristas ...grupos juveniles, radios libres, fanzines bandas musicales, distribuidoras y etcétera, ¿no? Algo que también explosionó en otras partes de, del estado, pero si bien en el caso específico de, del País Vasco en Euskalerria pues contaba con una un componente que era que una la tran, transición que mientras el resto del estado parecía bastante asentada pues en Euskadi por los por la alta combatividad, digamos, Eh que venía todavía de, de la época del de la época del del final del franquismo y también de los grupos de variados de lucha armada que que por esta tierra había pues hay también hay un componente pues que hago eh, algo especial no con respecto a a otras partes del estado ¿no? al no haber una transición todavía asentada y una alta alta conflictividad no ...y bueno, y luego por otro lado... ...la segunda influencia... ...pues habría que buscarla en la huella... ...del del anarquismo histórico ¿no?... ...y bueno, pues como decía antes... ...en la revista Naciones... son un, un colectivo específico... ...que un colectivo, como he dicho antes... ...un colectivo anarquista Irán... ...pero tras un una etapa... ...una etapa de autocrítica... ...y de una serie de valoraciones... ...pues decidió autodisolver el colectivo... Irán, con lo cual la revista a partir de 1990 pasó a ser editada por un grupo de redacción sin dependencia con ninguna organización, ¿no? Autonomía que mantenemos mantenemos hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues como proyecto, pues se el su Susana asume la tradición y filosofía libertarias como forma de entender el mundo y modelo organizativo, aunque tratando de mantener una línea abierta a dichas sociales. En ese sentido, pues es un una perspectiva libertaria no dogmática, crítica e inconformista, ¿no? Y, bueno, que en nuestra labor ponemos énfasis tanto en la elaboración estética como en los contenidos, nos parece esto muy importante, y la publicación, pues de esta manera, trata de afianzar una singularidad y de servir de referente dentro del mundo libertario antiautoritario, ¿no? Y, bueno, en este sentido, pues podemos decir que las grandezas, miserias, carencias y dificultades del propio proyecto, pues son un reflejo del... no son más que un reflejo del espacio político-social donde se inserta, donde se, donde se pretende insertar, ¿no?, el cual nos ajena a las contradicciones, incoherencias y precariedades económicas y, y organizativas, ¿no? Y, bueno, ya para, no sé, para terminar esta pequeña presentación, pues decir que a pesar de las más de dos décadas que desde el nacimiento de, de quinta socena pues que la, nuestra filosofía sigue siendo plenamente la de los fanzins en el sentido que sea que es una revista con, con formato de revista clásica pero esto lo digo eh, de la filosofía mm, fancimera en cuanto apuesta por el asamblearismo, la autogestión eh, el trabajo voluntario y la voluntad como motor de, de la política no no Cuéntanos un poco, la bueno, has dicho que, que chupáis de, la, de las formas anarquistas, de la filosofía anarquista, imagino que métodos asamblearios. Cuéntanos un poco cómo, cómo juntáis los contenidos, cómo decidís los contenidos, o si los escribís sí. vosotros totalmente, o tenéis sí. colaboraciones. Sí, pues evidentemente, después de la arquitación que da, pues sí, somos un colectivo asambleario, y nos reunimos... No tenemos una un, un un calendario periódico de reuniones sino bueno nos vamos reuniendo según las las las circunstancias y según va avanzando va avanzando el número y bueno y nuestro nuestra labor como grupo editorial más que escribir los contenidos y, y los propios artículos que eh, que mucha gente se cree que nosotros somos autores de, de muchos de los trabajos que editamos porque muchos no habían firmado, pero bueno esto es un poco un espejismo ¿no? porque nosotros realmente lo que son artículos propios pues son bastante bastantes casos ¿no? eh, incluso hay bastantes números en los que no, no, en este sentido no, no aportamos ningún trabajo colectivo del grupo del grupo editorial ¿no? nosotros lo que más, nuestra labor más, más que eso más que la elaboración de los propios contenidos es vehiculizar los mismos es decir pues o bien a través de colaboraciones que nos ofrecen, o sea, temáticas o autores que nos ofrecen ciertas temáticas, o bien a través de eh, temáticas que nosotros vemos interesantes que en, en abordar. Entonces ahí pues se inicia un proceso de contactar con, con colaboradores o con autores afines que, que puedan escribir sobre los temas los temas en cuestión. ¿no? Y ahí pues se, se inicia un poco el proceso de contactar ...de la elaboración de dicho, de dicho material, ¿no? Entonces, pues eh, los autores nos mandan sus trabajos... ...nosotros los debatimos entre nosotros... ...y si incluso podemos hacer aportaciones al propio autor... ...muchas veces entramos en un debate... ...con los propios autores sobre esto... ...otras veces no, porque el trabajo nos parece perfecto... ...y podemos estar plenamente de acuerdo... ...entonces, bueno, de alguna manera... ...muchas veces los trabajos eh, se ven... Mmm, un poco también eh, un poco tienen nuestra aportación al iniciar pues esa debate primero a nosotros y luego extrapolarlo al, al propio autor no básicamente esa es, es nuestra labor en cuanto a los contenidos como he dicho pues eso vehiiculizar dichos contenidos lo que sí es cierto que eh, en cuanto a la grabación propia pues lo que es el tema ...de los apartados ya históricos dentro de la revista... ...como son las reseñas, la sección, las reseñas literarias... ...la sección de humor... ...y eso eso sí que suele ser mayoritariamente de, de, de elaboración... ...del propio colectivo editor, bueno, de la revista. Eh, bueno, habéis sacado un nuevo número hace relativamente poco... Eh, de hecho en Madrid creo que está bastante calentito, ¿no? Y háblanos de este de este nuevo número y, y sobre todo queremos saber si trae el LSD. <risa> pues sí, sí, eso eh, el RSD, o sea, de humor, que eso es que es un suplemento eh, dentro de la revista, pero mucha gente nos dice que no, que el suplemento es el resto de la revista, que, que no, lo importante es el RSD, que el resto es pero no di eso. Pues, sí, bueno, primero, pues sí, hace, ha salido hace poco, con un año, con respecto al, al, al anterior, nos hemos colgado un poquitín más. Bueno, también, en ese sentido, me gustaría dar una, una explicación. El de Quintia Susana, como he dicho antes, es de prioridad irregular, y últimamente, pues viene saliendo un poco entre los nueve meses al año, ¿no?, un poco en ese margen. Y, claro, y es un poco, pues una prioridad, aparte, irregular, bastante tardía, ¿no?, pero... En, tuvimos en ese sentido un punto de impresión y una serie de debates con el, el tema de la, de la periodicidad, pero vimos que era preferible mantener eh, una dinámica que a nosotros no nos supusiera un estrés y casi casi una profesionalización sin cobrar, y también porque a la hora de abordar de elaborar esto, los contenidos, como he dicho antes, eh, los contenidos de... ...de calidad y, y con los que nos sintiéramos de gusto, ¿no? Pues esto necesita un tiempo eh, un tiempo pausado de trabajo, ¿no? Entonces vimos que, que era un poco suicida el ponerse una periodicidad... ...digamos, eh, eh, semestral, semestral, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces dejamos más bien un poco correr la cuestión... ...y sacamos el número cuando vemos que los contenidos merecen la pena... ...cuando vemos que ya se ha formado un número impacto en el que ofrece pues lo, la, esa singularidad y, y esa singularidad a la que me, a la que me refería antes no entonces bueno que me gustaba hacer esta explicación porque no es que no está por un lado que sea una cuestión de dejación ni mucho menos aunque sí que he señalado que también es por marcarnos unas dinámicas con las que podamos disfrutar del trabajo que um, que no está exento de esfuerzo un no esfuerzo delneario pero también por no por no dejarnos eh eh subsumir por él y, y nada, bueno, y una vez dicha esa explicación, pues pues voy a pasar con la con, con lo que me comentabas antes que es un poco posible pues, aclarar un poco los contenidos de, de este último número que bueno, que como este estos últimos tiempos también pues han sido bastante convulsos tanto a nivel de austeridad como a nivel de, del resto del estado, pues bueno, que no esté que que en ese sentido eh, aporta un interés especial, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el número, este número lo componen casi 120 páginas, o sea que es bastante cochillo, algunos dicen que los semientos pesan más que los ladrillos de la construcción, <risa> pero bueno. Y, es unos asesinos pues, de árboles, bueno. eh. ¿eh? Asesinos de árboles, digo. <risa> <risa> también, también. Eh pues bueno, pues eso, uno de los eh, de, lo, de las temáticas que me gustaría destacar, pues por ejemplo es un, un, un artículo que este sí que ha sido de elaboración colectiva del grupo editor de la revista, que es un, un texto titulado Euskalderría tiempo de incertidumbre y un poco eh, es un texto en el que se ofrece un análisis una valoración, digamos de de los acontecimientos históricos que están ocurriendo aquí durante este último tiempo tras el, el, la renuncia a con la actividad armada de, por parte de eta y un poco y la nueva línea política adoptada por la izquierda Ber, a berchale ¿no? y pues eso sería digamos que eh, eh, uno de los de las temáticas más interesantes y en las la que nosotros hemos realizado un, un pues un esfuerzo bastante importante ya que eh, el tratar el tema es muy complejo y tratar del tema siendo crítico, tratando de ser crítico, claro, pero al mismo tiempo respetuoso, pues eh, dentro de la compleja situación y del complejo mundo de izquierda virtual y de la lucha armada, pues es ha supuesto un esfuerzo, ¿no? porque hay mucha gente que habla muy alegremente, tanto para bien como para mal, una situación que es muy compleja y que incluso nosotros, después de haber realizado este esfuerzo, todavía tenemos dudas y seguimos aprendiendo día a día y descubriendo la complejidad de, de dicho tema. ¿no? Otro, pasando a otro tema, otro tema sería pues un, eh, un texto bueno que a modo de cuestionario se le ha realizado a diferentes proyectos anarquistas de, de aquí del País Vasco, que es, bajo el título de anarquistas en y ustaverría trata de ofrecer una visión actual de lo que es eh, de lo que es el anarquismo de cómo se hibe la el anarquismo de Ustaverría, cómo está organizado, y un poco las perspectivas e incidencia que, que tiene, ¿no? Luego también en, a nivel a modo de cuestionario hemos realizado eh, también con diferentes gasteches de aquí de, del País Vasco, bueno, los gasteches son un poco lo que son los centros sociales en el resto del estado, ¿no? pues también hemos realizado una especie de cuestionario también un poco, pues, con esa intención, ¿no? Un poco con actualizar la, la perspectiva y los diferentes frentes de lucha que están que están abordando están abordando desde estos, desde estos espacios, ¿no? Luego también, y siguiendo con los cuestionarios, que en este número los hemos explotado bastante, pues ofrecemos un, un trabajo en el que ha colaborado gente de Bilbao, de Madrid y Barcelona, que son diferentes visiones del... ...de lo que ha sido el 15M... ...pues en, en estos sitios... ¿no? ...y que creemos que aporta... ...adentro, aunque no son... ...que solo se han elegido tres sitios... ...pero creemos que aporta... ...que aporta bastante... ...bastantes eh, bastantes elementos clarificadores... De, ...de lo que ha sido el 15M... ...sobre todo... ...para la gente que no ha vivido... ...en en esto en los, en los centros del 15M... ...como han podido ser Madrid... ...y Barcelona, decir, las grandes capitales... ¿no? ...y uh -huh. pues en este sentido... pues ...para la gente en Ustralería... Andaba, han sido incluso minoritarias las, las movilizaciones, porque aquí se viene a, hay un conflicto eh, muy de primera división, como lo llamamos nosotros, y hay una, un... Con, un, un eh, ay, no, me sale, no me sale el palabra... Hay una pues un, una estructura social y y, y política y con continua y que vamos que igual no no había un poco que se ha mantenido estas cuestiones y las luchas y diferentes conflictos eh, más que en otros lados con lo cual lo del, del 15M tampoco es que no ha sido tan masiva tampoco por eso no eh, por esas circunstancias no. Sí. Y estas eh, entrevistas, bueno, perdona, eh, perdona, estas bien, entrevistas del 15M ¿Habéis hecho a militantes del 15M Estas ciudades o a gente que lo ha visto Quizá desde fuera como... No, no, hemos intentado Que, que lo realizaran De hecho ha realizado gente que ha estado participando En, en, en las movilizaciones de, de 15M dentro de estas ciudades Vamos, así uh -huh. Y luego, bueno, al hilo de esto También tenemos un texto que Un poco mm, Eh da un toque de atención al respecto a la que se está haciendo hoy en día del estado de bienestar ante ante los recortes y ante la época de crisis y un poco pues eh, ofrece una visión crítica de, de un poco lo contradictorio que viene siendo pues pedir en el fondo pedir la defensa del estado de bienestar, vamos. otro Otras temáticas así pues por ejemplo un tíger con diferentes textos sobre la industria y la práctica social del turismo Eh, también un texto en el que se reflexiona sobre se reflexiona críticamente sobre sobre la trayectoria de los últimos años del, del feminismo eh, que el cual es un tema en el que venimos ya los últimos números también venimos trabajando eh, luego un tema así pues un tacto original que es sobre se edit sobre el bandidaje social que un poco pues habla sobre la gente tan eh, la gente que ha usado la apropiación como como no solo como un método de lucha, o sea, gente anarquista específica, sino como a modo de rebeldía, ¿no? Y bueno, en este texto se habla desde los propietarios anarquistas hasta gente del de Far West, vamos ahí. Y y así así a este punto, bueno, pues sí hay más temáticas, pero bueno, temáticas sobre eh, pues sobre antimilitarismo, sobre sobre ecología, sobre indigenismo, que son también temáticas que no que llevamos abordando en, a, a lo largo de los últimos números, ¿no? Y luego pues pues eh, para acabar pues, pues eso con lo que estará el LSD, que era lo que comentábamos antes, eh, la sección de humor que también eh hace Una referencia también a hay una referencia humorística al, al, al fin de a, al fin de las armas por parte por parte deta de y así como buenometros testillos y así a modo de humor y eso y luego pues también la otra sección histórica de la revista que es eh, las reseñas tanto de libros como de, de boletines y, y otro tipo de, de publicaciones no Y cuéntanos dónde podemos conseguir este interesante número en Madrid, porque creo que hace poco ya se puede conseguir. Cuéntanos dónde. Pues en Madrid, si no me falla la memoria, se puede conseguir en el local anarquista Magdalena, que está en la calle Magdalena, en la librería que eh, se la cabeza, en la librería anarquista Malatesta. ...en los puestos políticos de de Molina... ¿Mm? ...en Vallecas se puede conseguir... ...en la tienda Potencial Hardcore... ...la tienda se puede conseguir en Traficante de Sueños... ¿Mm? ...y no sé si me dejo con el pintero... ...creo que no, pero bueno... ...si es así que me perdone... ...vamos, que el que quiera conseguir puede conseguir... ...sí... Creo que sí que ahí están los puntos que, que, vamos, tampoco son muy chicos muchos, pero creo que, que son bastante asequibles. Vamos, sí, que, sí, que y variaditos. Pues yo creo que como presentación de, de Quincha Susena, del proyecto, del nuevo número, ha estado bastante completo, ¿no? Además de verdad. <risa> <risa> Aprovechamos para hablar del tema de en este programa hemos hablado varias veces de una fecha que se celebra en Euskadi, el 3 de marzo de Vitoria. Hemos hecho varios repasos sí. históricos. Me gustaría un poco ver cómo planteáis esta esta cuestión pues desde el anarquismo, desde el anarquismo vasco. Sí. Bueno, pues hablar cómo se plantea el anarquismo vasco es mucho hablar porque yo creo que Es que del anarquismo blanco, Basta, también es complejo, ¿no? Digamos que el anarquismo blanco pasto, es una cosa bastante difusa, eh, más allá de la CNT, que sí que ha reivindicado un poco la bandera del anarquismo y en, y en algunos casos como su, el anarquismo exclusivo era el de, el de la CNT, y sino que más bien es una cuestión bastante difusa en la que la gente se ha autodefinido como anarquista o como libertario, pero con unas una... ...unos supuestos bastante particulares y especiales... Con ...respecto al, al, al resto del Estado, ¿no? Y en este caso concreto, con respecto al 3 de marco pues... Eh, no, hay una, ...no ha hay una postura por parte de la Quirma... ...ni siquiera por parte, de, digamos, de los entornos libertarios... ...aunque no ha habido una, o sea, una postura, digamos, ya no unitaria... ...o bien de peso, ¿no? Sí que ha habido de vez en cuando, pues, compañeros... ...que han participado, que han aportado análisis y críticas pero no ha dejado de ser cuestiones, pues eso, bastante minoritarias y, y puntuales, ¿no? Y con respecto al, al 3 de marzo de este año, pues personalmente no puedo aportar mucho porque me pilláis recién recién llegado de un viaje de, de dos semanas que, que he estado fuera de estas de estas frías, aunque ya no, con con estos, con estos tiempos que duran no, ahora ya no tan frías, de estas frías tierras, ...y no sé muy bien cómo se estará preparando el 3 de marzo de este año... ...que coincide con, pues, que es el primer 3 de marzo... ...desde la muerte del ejecutor de los obreros... ...o sea, de Manuel Fraga, del ejecutor de los obreros... Eh, que, que, por ...que... ...por el que murieron en el, el, el, el 3 de marzo del de aquel año... ...y porque se sigue... Sí, otro, ...otro amigo el, del programa del que hemos hablado a menudo... ...¿eh? ...otro amigo del programa, digo, del que hemos hablado a menudo también... ...en ah, estas... Sí, sí, sí. ...en estas ondas... Y, y bueno, pero imagino que sí que se preparará se preparará algo algo especial y porque de hecho en eh, no en vano eh, la movilización de Terde Marcos, la movilización digamos más potente que hay en Castrej a lo largo del año, o sea, digamos, más potente de un tema que no tenga que ver, de un tema que sea entre, popular entre comillas, ¿no? Que no tenga que ver digamos con con eh, cuestiones específicas como pueda ser el independentismo o Otro tipo ¿no? y en ese sentido si pues, sí es la movilización más potente en la que eh, participa bastante gente de una forma bastante <risa> pero una crítica que, que se viene así que se hace desde ciertos sectores de, de libertarios o revolucionarios es que el 3 de marzo ha perdido su componente clasista y, y reindique bueno su componente clasista para hacer un, para un, para ser recuperado un poco por los sindicatos de la onda, digamos, independentista y, y Aperchales, ¿no? Y también un poco la, por la propia asociación del 3 de marzo, un poco abandonado, también esta cuestión, digamos, de, de lo que fue el significado de, de, de las causas que generaron el aquella masacre en Gasteiz, para... Pues, pues, ...pues para básicamente reivindicar eh, la cuestión esta de la reparación de daños... ...el juicio a los culpables, que bueno, el, culpable, el malo culpable se ha, ido, se ha ido a la tumba sin, sin por ello... ...y bueno, y, y un poco pues eso ha o sea, un poco eh, convertido en un ejercicio más poco malign... ¿no? ...y sobre todo con un carácter bastante independentista, de cual es una falacia, porque, eh, con todos mis respetos... Para, para los sectores independentistas, pero es un poco falacia porque, desde luego, la causa que generaba 3 de marzo no fue una reivindicación nacionalista ni una reivindicación independen independentista, vamos, fue una reivindicación de transformación social. Eh, fue donde se empezó a, a crear un movimiento autónomo y asambleario potente, de ahí empezaron a surgir los diferentes comandos autónomos y, bueno, y creemos que la memoria... De, este, de 3 de marzo ha sido recuperada y transversal. Aún así, tam, o sea, creemos que, bueno, que no, no queremos, no... Bueno, no en este caso yo, que estoy hablando, no... Eh, no, quiero restar, ya te digo, eh, importancia, importancia de los hechos y sobre todo a la gente que sigue a día de hoy intentando que se haga justicia con esos hechos. Bueno, me parece que una cosa no quiere decir. O sea, mm. vamos. Está claro. Pues por nuestra parte no tenemos mucho más que contar o que preguntarte. Si quieres añadir algo, eres libre, y si no, pues nos despedimos. Bueno, solo que somos libres... <risa> ...en el libro para comentar algo ahora... ...no desaproveches la oportunidad... ...pues... ...no, la verdad que... No, ...lo único agradecer... ...agradecer que hayáis... ...que os habéis de nosotros... Y, ...y agradeceros... ...pues también a vosotros como proyecto... ...que estéis ahí, que continuéis ahí... ...que bueno, yo también a vosotros... Oh, ...es a la gente que más conozco de Radio Ola... ¿Eh? ...y sé sí, un poco... ...de vuestra trayectoria... ...y la verdad que pues... Eh, más que, o sea, me parece muy importante, me parece de agradecer que también proyectos como el vuestro eh, pues pues sigan ahí para adelante y que contéis con nosotros para, para lo que sea y que bueno, que el que apoyo mucho que esperemos que, que ahí siga que siga funcionando en adelante, más ahora con los tiempos nuevos y, y esperemos que bastantes rebeldes que nos esperan a ver, a ver <risa> pues nada más, un abrazo grande y ya estaremos en otra Un abrazo para vosotros y para los viernes que tenéis también. ¡Stop! ¡Dios! Yeah. Eta batikarazko! Me alegro de saber que mil palabras nago da, me gusta comprobar que te invita lo que canto. A veces pensado que caí en trago roto, pero tu indignación me da sentido a todos. Estamos, entramos ya en la recta final de este La Libertad, este 2 de marzo del, del 2012 Un programa en que llevamos ya un, un par de entrevistas que han dado Han dado su juego Hemos hablado con la gente que está encerrada en el centro terapéutico El Batán en 50. Montan mañana unas jornadas para denunciar La situación de que está viendo los centros los Centros terapéuticos para, para gente de un robo dependiente Que están cerrando a casco porro Acabamos de hablar ahora con compañeros de de Quinsa Susena, que acaban de sacar, esta publicación libertaria más que acaba de sacar su, su último número, el número 30 y 38 ya, que se dice se dice pronto. Deja de mover las llaves que entra en el micro, tío. ¿Sí? <ríe> Eso ya, clic, clic, clic. Pero que estamos contando dinero y queda súper mal. <ríe> Esto es que cobramos. Claro, claro. Para era, eh, programa, no te jodes. Sí, sí, aquí se mueve una pasta <ríe> con estas cafetas masivas bueno, que uf, hay en casa. El Franca. bingo dio mucho juego, ¿eh? Y es ahora el momento de hablar de las, de las convocatorias diversas para cerrar, por supuesto, con la convocatoria principal que tenéis que, que marcar con letras rojas gigantescas todo el de mundo. Con letras de fuego, ahí. sí, sí, heavy metal a tope. <risa> Como es eso, es el décimo aniversario de, de este programa Lo celebramos el próximo sábado día 10 en, en Casa Blanca Pero hay más, más convocatorias Me parece que podemos ir leyendo las ahí poquito a poco Si apetece comentar cualquier historia sobre ellas Comentarlas Decir que las hemos sacado como, como casi siempre últimamente Que andamos más pillados de tiempo Del buen trabajo que hace la gente de Madrid Agenda Que los nos mandan, lo mandan por mail al que, de, que se lo pida Al compañero John, así que ahí, ahí estamos Sí, sí, veo que señalan la de Cuba, sí, la he puesto a puesta. He, he quitado algunas que por afinidad no quería poner o que por fecha no quería poner, pero esta la he dejado. Así que, nos arrancamos. Se nos va esto. A ver, Rey por no llorar, de 10K. Eso digo yo. A las 14.30, comoderos populares castellanos. A las 18 horas, ya en la nave central, gran espectáculo de magia con monólogo de, la, de mano de Rafator. Y a partir de las 7 horas de la tarde, espectaculares actuaciones musicales con Cagando Melodías, Stream Melo Forro, Rinconete en Torretrete, Cantador, Extraforario fa, Fantabulante. Es el puto amo ese tío, ¿eh? La Belcho Band, Punk, Hombre, Orquesta, Humor. Esto será en la tabacanera, Calle Embajadores 53, Métro Cercanías, Embajadores, el sábado 3 de marzo a las 2 y media. Bueno, comentar que estas jornadas de reír por no llenar las estaba haciendo la gente de Yesca para pagar una, un tema una multa que tenían de una vez que bajaron a asesor alcohólica en Madrid y se comieron un multazo del copón, y están haciendo muchas actuaciones en su pequeño local que tienen en, en Vallecas, ahí, ahí vi precisamente a Rinconente en tu retrete, que me partí la polla, es un muy muy jefe ese, ese tipo, ya han decidido pues ir a un local un poco más grande como la Tabacalera para... pues claro en, en su local caben 20 personas apretadas en, en Tabacalera se está bastante más, más amplio Mañana sábado 3 de marzo a las 5 y media en el local anarquista Magdalena Tenemos un taller sobre estrategias colectivas a la hora de hacer frente al dolor psíquico de un compañero o compañera eh, Bueno, el, esto lo va a, el taller lo va, lo va a dar el, el colectivo de psiquiatrizados en lucha de aquí de Madrid y, y bueno, pues la calle local está en la calle Magdalena 29, segunda izquierda Metro Tirso de Molina y Anton Martín y bueno, también va lava pies por ahí cerca También mañana, sábado 3 de marzo, en el CSR Tabacalera, además del evento que hemos comentado de Reír por no llorar, habrá unas charlas para la conciencia, acción, taller sobre el medio de manipulación de masas. Nada por Enrique Martín, un psicólogo. Ay, hablando de la manipulación de masas, que ya hemos hablado mucho mucho de ella. También el mañana, sábado 3 de marzo, para que le apetezca más estar en la calle, pues hay una manifestación con el lema Cuba no está sola, que irá de... De Atocha, de Atocha Sol y bueno, va un poco por diversos movimientos que ha habido últimamente con respecto a Cuba, que aún sin estar de acuerdo con el régimen que, que hay allí si sí es un poco un tema un tema que desde que estuve por allí, pues me hay eh, personalmente no represento más que a mí, no es el resto de compañeros, su, se suelen meter conmigo cuando defiendo estos temas pero sí que creo que hay un poco que defender las alternativas de, de modos de hacer las cosas ante la puta basura de de pensamiento único que nos meten y ver toda la propaganda que se vierte contra, contra Cuba y su gente pues a, mi reacción suele ser pues sacar una bandera cubana directamente porque me sale esa idiotez así que esa manifestación mañana a las 7 da tocha sol El sábado 3 de marzo a las 7 de la tarde, Festieco celebraremos la puesta en marcha de ERECO un espacio de participación y acción surgido de la Asamblea Popular de Carabancher y liberado para continuar transformando y construyendo el planeta Festival a cargo de los grupos, Comando Cachimba, Fusión Carbonel Terrier, punk. Saquenme de aquí, Metal. Saquenme, de aquí. Saquenme de aquí. lo ponen juntos <ríe> y lo, lo complican. Espacio sociocultural soci liberado, autogestionado Eco. Calle Anadé 10 Caramanchel. Metroporto, Porto. y dirección web www.slaeco con k.es. Bueno, y como hemos comentado a lo largo del programa, el domingo 4 de marzo, a lo largo de todo el día, tenemos la consulta social sobre la privatización del canal de Isabel II. Eh, bueno, pues ponen, ponen acércate a votar a tu mesa, expresa tu opinión. El domingo 4 de marzo se realiza una consulta popular en la Comunidad de Madrid acerca de la privatización del canal de, de Isabel II que propulsa el ejecutivo regional. Todos los, todos los vecinos, dispondiendo una papeleta con el siguiente texto, está de acuerdo con el que, con que el canal de Isabel II siga siendo 100% público. Bueno, pues habrá que marcarse o no. Y, y la localización de, la, de las mesas lo, la podemos encontrar, están puestos por diferentes barrios y, y bueno, pues la web es porelagua.es, todo junto. Ahí, ahí se podrá ver... La, las mesas donde están y, y acercarnos a, a expresar nuestro rechazo. También hay carteles por barrio que indica sí, los lugares de, las de las mesa. más cercana están. Sí. Pues que la gente está atenta a los carteles. También el domingo 4 de marzo a las 12 de la mañana hubo una concentración por el cierre de los centros de de extranjeros. Esta concentración se tendrá lugar frente al CIE de Aluche, en la avenida Los Poblados Sin Números, estación de cercanías y metro de Aluche. Luego el miércoles 7 de marzo continúan las jornadas Recuperar la memoria para pensar el futuro que organizan diversos colectivos madrileños. Esta en concreto irá sobre presos políticos ayer, luchadores hoy. El papel de los presos políticos en la transición y la ley de amnistía, en la que interventará la Asociación de Expresos Políticos La Comuna, que se ha formado hace relativamente poco. Esto será en la librería La Marabunta, que está en la calle Torrecía del Leal 32, en la zona de Lavapiés, o Antón Martín. Y el miércoles 7 de marzo de 2012, a las 7 de la tarde, concentración contra los recortes laborales y sociales en la administración pública. Y contra la reforma laboral, ante el Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas, que está a principio de la calle Alcalá, si mal no recuerdo, convoca al CNTET. Y, nada, y, la... Ahí. Ahí y la... la gran convocatoria que el tenemos que decir, la... la que no se puede perder nadie que haya sido capaz de escuchar esto alguna vez en su vida, porque... Si te interesa esto que decimos Las in... cervezas te van a gustar más Pues sí, esto, esto que decimos Tomándote unas cervezas con nosotros ahí delante no. eh, en Mola vivo en, directo. en vivo en directo Y además en vivo en directo con gente como los que vamos a poner ahora A ver si pillo la, la canción correcta ti, ti, ti, ti, ti. Ahí, venga Voy a voy a darle, voy a poner de fondo A unos de los cabezas de cartel Que es cabezas de cartel son los cuatro son los, Pero vamos a poner a unos de ellos Sí, al ritmo de reggae se cuentan mejor las cosas, ¿no? Bueno, si sí, se podía fumar, te... <risa> pero por decisión de la asamblea de no <risa> este local, ya, <risa> da el alto no se el ritmo. Sí, crisis, crisis, crisis, qué crisis, estamos acostumbrados. Bueno, este próximo sábado 10 de marzo celebramos los 10 añitos de este, de este programa de la Tío Libertad, se dice pronto 10 años y lo celebramos por todo lo grande con una jornada en el centro social ocupado Casa Blanca, en la calle Santa Isabel 23 en El Antón Martín Oladapiés e Incluso Tirso y Molina también, si nos apuras yo hemos quería hacer una jornada que sea un poco Sí, a, a tocho, no, no, pero guau wow. sí, sí. <risa> <risa> La gabe, <Gavia. risa> Vale, Garros <risa> sí, Pacífico eh. Dejar de hacer pálidas Sí, bueno, en Casablanca, que está en Antón Martín Si coges otro metro que eres idiota, punto pelota O que te pida mejor otro y, y, y bueno, ¿y qué va a tener esta jornada? Pues va a tener un concierto, por supuesto Vamos a intentar hacer algo un poco un poco diferente Hemos querido empezar los conciertos en la tan denostada sesión Bermuda A eso de las 2, 2 y media de la tarde tendremos, eso un vermú, un tapeo, Denosta, uy, no, Santi, que nos hacemos piejo. Y, y nos gusta más. Yo casi claro. yo ya casi prefiero empezar pues empezar, por eso. empezar las jornaditas y las fiestas allá al mediodía. La, la, la, la, la. A las 10:00 no, porque a las 10:00 estáis bajo los platos fuertes. Pero, pero empezaremos, empezamos fuerte. Para la gente que no le apetezca estar Encerrando agujeros escuchando reggae, funk y rap, podrá estar en un patio si el tiempo acompaña o en una cafeta si el tiempo no acompaña. Escuchando a la gente de los tristículos Gente que te... La definición del grupo viene a ser algo así como Un bajista, un teclado Y un cantante con una jeta de la hostia O sea que... ¿Para qué, la... más. ¿Para qué quieres más? Pues eso, hay música música en directo Mientras estás tomando tus vermous, tus cañitas, tus tapitas Pues eso, a eso de las dos, dos y media en Casa Blanca Luego durante toda la tarde, mientras que empiezan los conciertos, vamos a hacer un programa especial allí Violeta en, en Casablanca en el En el patio si sí, sí, se hace bueno, en otro ah, en otro rinconcillo si sí, sí. hace malo, intentaremos que se emita en directo o por, por estas antenemisoras, si no se grabará para después emitirlo. Y eso pues durará un poquillo durante toda la tarde, estaremos ahí. Pues, ¿A qué eh, te refieres con toda la tarde? Toda la tarde pues dando delante, pero la historia es ver qué colectivos se pueden pasar si alguien escucha está esto y le apetece venir a contar las iniciativas de, de su colectivo lo que se cuece por su barrio cualquier cualquier movida pues es tan sencillo como que nos escriba latido de libertad arroba, no 50.je por supuesto hablaremos con los con los grupos que vienen que vienen a tocar, porque viene gente pues gente de aquí de Madrid, gente de gente de Guadalajara, gente de Cádiz, ahora hablaremos de todos ellos. Nos contarán un poco lo que se va cociendo por, por sus tierras, hablaremos pues, con el tono que tiene este programa. Hablamos en serio pero nos descojonamos, que para eso qué tenemos solo una vida. Y luego pues el plato fuerte de la jornada, los conciertos. Venga, a decirlo otro, que soy un brazo estoy contando yo todo. Los conciertazos, en vez de conciertos, van a, van a empezar a las 9 de la tarde por ejemplo, y... Creo que el cartel he 8, pero vamos... Bueno, bueno sí, horario, vamos, el horario, horario ocupa sí, esto es en el... Gente... Esto será en Casablanca, en la zona de conciertos que está sí, ahí, en Sotanilla. Sí, la gente tenga... ¡Vamos cuenta... a montar barra abajo! Sí, ole. Que la gente tenga en cuenta que va a acabar más o menos pronto, entonces, pues, empezará, pues, eso, 8 9, y van a tocar nuestro buen amigo y rapero Deika, Presentando disco, ¿eh? Presentando que lo tiene, lo tiene ya, ya calentito, calentito Recién sacado del horno Luego los alcarroñas Caudillo y Carrero Que vienen desde Guadalajara Con su punk ¿Punk? Su punk <risa> <Ese> punk. <risa> ¿Punk peculiar, con, podemos con, con decir? Me contaron que han cambiado la definición del grupo Pero no me acuerdo <risa> <O> sea, <risa> que Ya nos la, no la contarán en el, en el programa especial Sí, señor Y luego desde Cádiz Tenemos a la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz La FRAC que pues eso nos están deleitando con su maravilloso rap rap regga re, raro. sea, sí, además lo que estamos escuchando de fondo. Además presentan discos, han sacado un disco hace dos semanitas, se puede descargar en el internet ya y tiene algunas joyitas de De actualidad bailable que, que lo clavan Pues esa es la, la jornada, decimos El próximo sábado día 10 de marzo En Casa Blanca desde, desde la hora del Bermú hasta la hora de los Cubatas Ahí estaremos pues, Compartiendo un día Con, con nuestros oyentes en Habrán de que, puesto que, para existan. comprar material Las camisetas, hay las, que camisetas de las camisetas, esperemos que estén sí, a tiempo es <ríe> <de manera. ríe> Si no tendremos pues Más camisetas de otros programas Y demás sí, si de la Algo de habrá para que comprar quedan. Sí, sí, habrá bastantes cosillas y alguna alguna sorpresita también en las actuaciones, en el material para pillar y en, y en el tapeo, porque no tenemos que ver qué hacemos Así que, bueno, Eso es el eduno, es que cocinará algo rico rico Sí, sí, que se le ve que sabe cocinar Aquí gordos somos todos, ¿eh? Tampoco... Sí, pero, pero unos por saber cocinar y otros por no saber cocinar Y hacer lo que nos ocurre Pues nada, eso será la jornada del décimo aniversario, recordamos, el próximo día 10 de marzo, el próximo sábado 10. Ahí estaremos en Casa Blanca dándolo todo. Y con esto vamos llegando por acabar el programa, ¿no? Que ya hemos dado la valer, mucho. ¿no? Pero eso, recordamos, hoy nos han nos ha ayudado hemos, con el programa por pues, la gente que están encerrados en el centro terapéutico Batán para denunciar el cierre. Vayan a montar unas jornadas, aviones en Pozuelos. Y con los compañeros de la revista libertaria Kings Asusena que sacan... Hagan un número que lo tienen ya ya En los diversos puntos de, de distribución Anticomercial Así que nada, nos vemos ya hasta el próximo viernes no, ya hasta el sábado 10 Escuchas Radio Ela El modelo capitalista está basado En el concepto de darwinismo social Solo los más aptos sobreviven Y lo hacen a costa de los demás Mediante el egoísmo, la competitividad, el individualismo Y la propiedad privada El progreso para los ricos, banqueros, ejecutivos, poderosos, políticos, significa desarrollismo, crecimiento y consumo sin límites para seguir obteniendo beneficios por encima de la salud de las personas, por encima de la propia existencia de la vida en el planeta. Escuchas Radioela.